Lila, bienvenida a r a d i o e n c u e n t r o Karina, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lila, ¿cómo estás? Y bueno, estamos preocupadas, preocupados, eh, eh, después de todo esto que nos está atravesando, ¿no? Ustedes, Lila, ¿cómo están? ¿Cómo la s llevan? ¿Qué, ¿Qué se piensa hacer con el tema de los barrios populares? Bueno, en principio estamos, creo que todos muy, muy preocupados, porque no es solamente que los barrios se van a quedar sin obras. De infraestructura para mejor vivir de cada v e c i n a sino que a la vez van a quedar millones de compañeros y compañeras sin la posibilidad de seguir trabajando、eh, y de generar al menos una economía dentro de los barrios populares. Esto es lo que preocupa, que por eso la semana del 5, o sea, el 5 de, de este mes, o sea, la semana que, no, la semana que viene, 5 de diciembre, nos vamos a juntar, vamos a hacer una mesa nacional. Eh, con referentes de, de, de las mesas a nivel、eh, nacional para ver cómo van a ser nuestros pasos a seguir, porque entendemos de que hay una ley, esto es una ley, no es algo que esté es ni siquiera ha dibujado. Nosotros peleamos para tener una ley nacional de barrios populares. Sabemos que la s o b r a s、sí. nos costó un montón, nos costó un montón tenerla, nos costó. Eh, de, empezamos por allá por el año 2015, planteándole a las organizaciones que tenían que pelear por los de abajo en los barrios populares. Después sale un decreto a través del gobierno de Macri. Después, en 2018, sale la ley. Y el año pasado logramos la reforma de la ley que pueda contemplar a más vecinos, porque habían vecinos que no estaban, barrios que habían quedado afuera, polígonos que faltaban sumar. Y Nos llevó a la reforma que la ganamos también, tanto en diputados como en senadores. La verdad, que ha sido una gran lucha de los movimientos sociales, como para que ahora venga este señor y que cree que nosotros, si nos deja de resolver, si deja de lado la Secretaría de i n t e g r a c i o n s u u r b a n a s y la obra en los barrios, va a tener más plata para poner, no sé, a la deuda externa o. o para pagar lo que él considera que n s l gasto que nosotros h a c e m o s d e m á s para el Estado. Sabemos esto, ¿no? Que hay ajustes en,、eh, con los trabajadores de las obras públicas, que ya hay、eh, esto de, de que, de, de so, o sea, que se les está pidiendo ¿no? la renuncia o, o, o esto de las, las obras públicas. ¿Ustedes cómo, cómo la llevan con todo esto? Nosotros lamentablemente ya tuvimos que suspender un, un grupo de compañeros de Fiske Menuco, porque bueno, estamos todos en la misma situación. Estamos esperando、eh, que llegara el desembolso, no llegó. Y bueno,、eh, la verdad que no sabemos hasta qué punto、eh, va a seguirse cumpliendo con lo que ya estamos, sino h a a quedar absolutamente todo paralizado. ¿Qué? La verdad que. Eh, tenemos obras como de i n t r a r d o m i c i l i a r i a s hay obras de、eh, cordones p u n e t a s como es el caso del obrero.、Eh, en otros estamos haciendo veredas, en otros estamos haciendo Zoom. Y, y, o sea, estamos incluyendo el tema no solamente la mejora de los barrios, sino también la posibilidad del trabajo. Y esto, Rich, va a haber pues,、eh, truncado porque por lo que se está planteando a nivel nacional y. Y la verdad que vamos a tener que organizarnos, salir a reclamar, a r e p u n d i a r estas esta medidas, porque sin esto、eh, muchos compañeros lamentablemente van a quedar fuera de la posibilidad de un trabajo. Claro, y no solamente el trabajo, sino también las familias que están bajo、eh, el, el programa, el r e n a b a p también, ¿no? Que, bueno, están esperando el tema de la luz, el tema del cordón cuneta, que muchos barrios llegaron a tener ahora, acá en, en nuestro lugar, en Viedma, también en Patagones, ¿no? Que se han llegado hasta determinado, a, hasta determinado momento las obras, pero bueno, que ahora seguramente se van a paralizar. Entonces, bueno, hay, también sabemos que había un programa para hacer la, una piecita, a ¿no? ¿no? Una pieza más para、eh, las mujeres,、eh, que seguramente eso también se va a haber frenado. Sí, el proyecto el el, el que sale a nivel a través de la misma secretaría que、claro. empieza, s i h u b i e r o n mucho beneficio. s falta mucho, nos falta mucho. Creemos que, bueno, por lo menos lo que pienso yo, que hubo muchos años de a b a n d o n o del Estado con respecto a los vecinos que viven en los barrios populares y vecinos que hace 70 años que viven sin derecho. Eh, la ley y el registro nacional y el RENAVAV vino para、eh, darle esos derechos.、Eh, reconocer que era un problema político, que era un problema del Estado y que el Estado se tenía que hacer cargo. Y para nosotros la primera política pública real para los sectores populares y que ahora、eh, lo vemos como frustrado, obviamente, nosotros vamos a dar la pelea porque. Eh, así como la venimos dando hace tantos años, por ejemplo, en el caso nuestro, hace 14 años, vamos a cumplir 15, y, a, y empezamos nuestro barrio sin el Estado,、eh, le e s t u i m o s dando la posibilidad de que se vea como un barrio、eh, que tenga、eh, en sus calles los metros que tiene que ser, que tenga el agua mínimo y la luz.、Eh, y así subimos a sacar eso que ya estaba viejo, que en, en muchos casos hasta provoca incendios y situaciones complejas en los barrios. Para re renovar todo lo que es ese poder, decir, bueno, estos vecinos tienen derecho a tener una buena luz, estos vecinos tienen derecho a tomar agua como corresponde, estos vecinos tienen derecho, bueno. Y la verdad es que hoy lo vemos, lo vemos como, como, con mucha preocupación y creemos que eh, eh, lo que hay que hacer es reorganizarse y, y esperar que en definitiva se concrete, a que digan, bueno, mirá, e l b a r r i o p o p u l a r no se va a hacer más nada y se va a paralizar. Todo lo de la secretaría, bueno, veremos cómo, cómo seguimos y cuál va a ser nuestra pelea. Bueno, pero por momentos, esto no b a j a los brazos, ¿no? Continuar en la lucha y, y haciéndole frente a todo lo que se venga, ¿no, Lila? Sí, mira, yo creo que es esa, Hay que... vamos a enfrentar lo que se venga y lamentablemente, por lo poco que por lo que se ha escuchado, que no es poco para nosotros, porque toda d a a c vez que abren la boca. Eh, traen algo contra el pueblo.、Eh, cuando h a b l a b de salud, cuando h a b l a b de educación, cuando h a b l a b de trabajo, y creemos que vamos, estos cuatro años lo vamos a sufrir, lo vamos a sufrir un montón.、Eh, pero bueno, también hay que hacer, hacerse h a c e r cargo de que hubo, i e r n por lo menos yo que no tengo nada que ver con, con, con políticas partidarias y, y que sí me involucré porque para mí no era lo mismo masa que un miley. Porque m a s s a por ahí capaz que no iba a cumplir con todo lo que se le venía planteando, y、eh, o sea, iba a haber muchas diferencias con el gobierno, porque venía de, para nosotros de la derecha también.、Eh, no, no, no, no, no era humilde que lo que pueda hacer si nosotros nos organizamos,、eh, no quiero meter miedo, pero、eh, esto de los palcos lo blancos, esto de proteger a los genocidas, esto de querer. Habla de, eh, claramente estamos todos en peligro. Lo que hay que tener es miedo, hay que fortalecer las herramientas que tenemos. Por eso mañana hay una, hay elecciones del a u t o a nivel nacional. Lo que hay que es fortalecer esos espacios para darnos puertas entre todos y prepararnos para la que vengan. No queda otra. Bien, ese sería entonces el mensaje a nuestros v e c i n a s vecinas que nos están escuchando y que por supuesto nosotros aquí tenemos aproximadamente 11 barrios populares más los dos que están en Patagones, que bueno, realmente son muchas familias que están esperando, que estaban esperando, ¿no? Estos cambios y el mejorar su, su casita, su lugar, su barrio y que bueno, habrá que reunirse nuevamente y darle lucha en las plazas, en las calles, ¿no? Así tiene que ser, así tiene que ser. No, no, nosotros creemos, nacemos de la lucha,、eh, la conocemos desde que empezamos a militarla y no le tenemos miedo a nadie. Hay que reforzarse, organizarse y、eh, entender que no viene por uno,、eh, vienen por todos. Lila, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que vaya sucediendo porque、eh, realmente nos preocupa esta situación. Le mandamos un abrazo y nuevamente muchas gracias por la comunicación. Gracias por chicos. ustedes, Bien. Ahí estaba entonces Lila Calderón.